a r r a n c a la mestiza, son las 8 de la noche clavados en un día frío con nieve. Hubo hoy, en un hermoso día de sol en Tras la Sierra, somos la mestiza por el 104.9 de las chacras Tras la Sierra. Con Alejandro Garrido en los controles, nuestro periplo musical comienza ahora. Acordate que todos los programas están grabados en la página archive.org, lo buscás como la mestiza. Música étnica, radio, como Fabián González Canosa, como quieras. Están todos los programas guardados para escuchar en streaming. Y también recordá que los sábados, en este mismo horario de 8 a 10, salimos por Sierras Come Chingones, 107.9. Sale la Mestiza a bailar. Hoy arrancamos con todo, tenemos una lista súper copiosa. Elegimos para arrancar el continente africano. Vamos a escuchar tres bandas, te las voy a ir contando de a poquito. La primera se llama Oliver Tukuzi, conocido como Tuku. Es un músico de Zimbabue, nacido en septiembre del 52 en Highfield, en Harare, lo que era la capital de Zimbabue. Esto dentro o d del territorio de lo que e e、eh, s Sudáfrica, ¿no? En la época de la parte de Estado, todos juntos, después Zimbabue se independizó. Tiene una voz profunda, muy, muy característica, tiene un talento muy loco para escribir canciones que cuentan. Sobre la vida cotidiana, la lucha del pueblo. La carrera de Tuku, de Tukuzi, se extendió por más de 20 años. Era un tipo súper, súper conocido. Tiene más de 42 discos originales. La mayoría de ellos muy, muy vendidos.、Eh, bueno, tocaba mucho en vivo y tenía un público súper entusiasta que lo seguía por todas partes del país. Pero sus letras. Eran el mensaje que la gente valoraba más, ¿no? Porque era un poco cantaba en Yona, que es el, el lenguaje dominante de la nación, pero también en n d e l e en inglés. Y bueno, él incorporó durante toda su, su vida musical diferentes tradiciones musicales, ¿eh? Con, dando a su música un estilo muy distintivo, ¿no? Conocido por los fans como la Tuku Music, la música Tuku, porque era tan, tan personal. Y, y bueno, tan característico n o que le puso nombre al ritmo. Hoy su hijo Sam Tukuzi sigue tocando la música de él y músicas propias. Pero bueno, nos vamos a meter con el gran Tuku, Oliver Tukuzi, sacado del disco de Tuku Ears, que es una colección de Real World que está buenísima. Vamos a escuchar Nadakuara. I teach it at t h Retina of Purubacho, Pabu Bingo Tambu, Dakuara, Napacha Ipura Tirava p u r u b a c o Pabu Bingo Tambu, Dakuara, Nati Shiva Tiremu Makura, Nati Makuana, n i a s u b a b 僕。 Era Oliver Tukuzi, Tuku. Y para entender Zimbabue, pues nos vamos a meter con otro músico de Zimbabue. Habría que entender primero la figura de Cecil Rhodes. Cecil John Rhodes, apodado el Napoleón del Cabo, había nacido en Bishop en 1853. Fue un magnate minero, genocida también, y político británico del sur de África, que fue primer ministro de la colonia del Cabo del 90 al 96. Era muy partidario del imperialismo británico. Y él y su compañía británica de Sudáfrica fundaron el territorio sudafricano de Rodesia. h Rodesia h es hoy Zimbabue, donde son estos músicos que estamos escuchando. También Zambia. ¿eh? Él con su compañía dio nombre al país. Y la Universidad de Rhodes en Sudáfrica también lleva su nombre. Él estableció la beca. Que se llamaba una, una beca Rhodes para la gente, para los científicos y tal. El tipo tenía un sueño que era unir con un tren Ciudad del Cabo con el Cairo, en Egipto, cruzando toda África. Él se dedicaba a los diamantes. Fue un niño muy enfermizo y la familia lo envió a Sudáfrica cuando tenía 17 años, con la esperanza de que el clima ¿no? le mejorara la salud. Entró en el comercio de diamantes en Kimberly y tenía 18 años cuando se metió ahí. En dos décadas, en 20 años, tenía un dominio casi total del mercado mundial de diamantes. Su empresa de diamantes se llama The Bears y, bueno, mantuvo su protagonismo hasta el siglo XXI. ¿no? Eh, fue político, un tipo que conspiraba continuamente, que tenía todo el poder para dominar todo ese mundo. Bueno, Zimbabue, ese país, fue uno de los últimos países de África subsahariana en lograr su independencia. Esto ocurrió recién. En 1980. El camino que llegó hasta ahí no fue fácil. ¿eh? Hubo una lucha muy, muy violenta contra el sistema racista de Rhodesia, como conocían los blancos seguidores de Cecil Rhodes a ese territorio. Como suele suceder en todo movimiento de liberación, la música también tuvo un papel muy importante en esta lucha, porque Tomás Mapfumo, que es el músico que vamos a escuchar ahora, conocido como el León de Zimbabue, Le puso música y cortina musical a esa lucha.、Eh, él es perteneciente a la etnia Yona y empezó a tocar desde los 16 años en muchas bandas. En sus inicios, por supuesto, que hacía temas de rock y soul americanos, totalmente influenciado por Elvis, por Otis Redding, por James Brown. Pero bueno, se incorpora a una banda que e r a la Hallelujah Chicken Run Band en los años 70 y empieza a innovar ahí, ¿no? Y adopta la música tradicional de su tribu, la mezcla con el rock. Utiliza un instrumento tradicional como la e m b i r a una especie de c a l i m b a de instrumento musical, y parte de su compromiso político lo mezcla、eh, cantando en inglés, pero cantando más que nada en su lengua materna, en Yona, que esto era todo un posicionamiento político en ese momento, porque nadie cantaba en Yona, y su música fue conocida como el chimurenga. Chimurenga es el ritmo característico de Thomas Mapfumo. En un primer momento, los blancos no entendían el j o n a y no tuvieron conciencia de la fuerza del mensaje incendiario que tenían las letras de la revolución de Mapfumo. ¿no? Eh, todas eran para derrocar el gobierno opresor. Por ejemplo, hay una, que, una canción muy conocida que dice: Madres, envíen sus hijos a la guerra. A la guerra contra ese régimen opresor. n o También un tema que era h o c o y o que significa ten cuidado, era una clara advertencia y desafío al gobierno n o del país. Por supuesto que el disco fue censurado y Mapfumo encarcelado. Estuvo en Cana un tiempo, pero bueno, las radios de la revolución transmitían desde Mozambique, el país vecino, y llegaba la, la radio, como siempre, penetrando en todos lados, y ese mensaje. De las letras de Mapfumo fueron la cortina musical de la resistencia del león de Zimbabue. Después, cuando viniera la democracia, el presidente Robert Mugabe, que era la esperanza de ellos,、eh, se corrompió y él escribió una canción que se llama Corrupción, que es muy famosa porque el tipo se desencantó de este personaje político. Se tuvo que ir al exilio, hoy vive en el exilio. Thomas Mapfumo. Vamos a escuchar a este tremendo músico de Zimbabue haciendo Mondoro, que quiere decir león ancestral. Con el tercero de los músicos africanos que vamos a comenzar el programa, da pie para hilvanar un par de noticias de esas que siempre me gusta leer y comentarte. Justo apareció hace un ratito la noticia que muere Yves Coppens, el paleoantropólogo francés que descubrió a la hominidal Lucy. Cuando nosotros éramos chicos, siempre fantaseábamos con la idea del eslabón perdido. Era buscar ese eslabón. Todos los científicos del mundo que andaban en la paleontropología, a o en la antropología, o en la búsqueda de los p a l e o n t ó l o o s de los huesos y todo eso, buscaban ese eslabón perdido que justificara la teoría de Darwin sobre que veníamos descendiendo de un homínido o de un antepasado común con algunos primates. El tipo este es reconocido mundialmente por haber descubierto el fósil. Del antepasado más famoso del mundo, Lucy.、Eh, también estaban los Liki, ¿no? Eran un matrimonio los Liki que estuvieron ahí en esas cuevas, en Old Dubai, en una garganta de Tanzania. Y bueno, ahí se descubrió al Australopithecus afarensis. El Australopithecus era un hombrecito muy chiquitito, muy parecido a un mono. Pero que ya confeccionaba alguna herramienta muy primitiva, ¿no? Estaba el Australopithecus afarensis y el Australopithecus gracilis. No sé si hoy se siguen determinando igual, porque la taxonomía va cambiando con el tiempo. Van encontrando nuevos hallazgos que hacen que se muden los nombres, ¿no? Que se cambien los nombres. La taxonomía todo el tiempo está en una revisión permanente. El Australopithecus afarensis era uno famosísimo porque está Lucy. Abrió toda una gama de perspectivas y de imaginación en la gente. En, en esa época no había internet, por supuesto, y todo llegaba en cuenta gotas en alguna revista especializada, en alguna nota de algún periódico, de un diario. Esa nota que leí sobre el tipo que murió, que había descubierto en esa garganta el fósil, que quizá fue el fósil más famoso del mundo, ¿no? Junto capaz que con. Con el ...bueno, con el con Pitecanthropus de Java, puede ser. El Pitecanthropus de Java ya era un Homo erectus que emigró de África y salió a colonizar África. n o Esa nota de la muerte de Ibb Coppens me llevó a otra que salió hace un ratito, nomás que dice que un estudio determinó que los fósiles humanos más antiguos son un millón de años más viejos de lo que se creía. s e analizaron los sedimentos de esas cuevas de Sterkfontein, Donde se hallaron los restos de los Australopithecus, y los resultados acaban de ser publicados y conmovieron a los expertos, dice la nota, porque, bueno, ahí un millón de años es mucho tiempo en lo que se creía. ¿sí? El niño Australopithecus que encontraron en esa cueva, se llamaba Little f o o t pie chico,、eh, 3 años tenía 3 millones t 0 0 mil años, y bueno, le han encontrado como un millón de años más a esos restos. Y esa zona donde pasaba todo esto es el valle del Rift, d d o n en e una zona central de África, donde estuvieron los primeros homínidos que después migrarían y evolucionarían. De ahí surgió un país que se llama Tanzania. La República Unida de Tanzania, en suajili, que es la lengua de ahí, quiere,、eh, es Yamuri Yamugnano, Wa Tanzania o simplemente Tanzania. Sí, el, su nombre viene de dos vocablos, ¿no? de la unión de dos vocablos: de t a n g a n y i k a del lago, y de Zanzíbar, que es el puerto que está en Tanzania en el Océano Índico, que es el puerto donde interactuaban todos los barcos que venían de Asia, sobre todo de la India y de otras partes del mundo. Que un, un puerto libre en ese lugar era un mercado de esclavos, de joyas, de piedras, de sedas. Y por eso es muy cosmopolita, porque ahí había hindúes, había gente de oriente, de las islas. Las Maldivas están ahí enfrente. Bueno, toda esa zona es lo que hoy se conoce como Tanzania. s í Y de ahí surgió Remy Ongala, que en realidad nació en, el, en Zaire, o sea, lo que era el Congo. Y perdió a su madre cuando él tenía nueve años, cuando era muy chiquito, y tuvo que asumir la responsabilidad de criar a sus hermanos. n o A los 17 empezó en una banda de jóvenes, b a n t u ...y como cantante y como baterista.、Eh, la familia no lo aceptaba, por supuesto, por lo que Remy tenía que dejar,、eh, tuvo que dejar la banda. Dos años más tarde se mete como guitarrista en otro proyecto. Eh, los jazz de Mickey en El Zaire y el jazz Gran Milka en Uganda. Después se va a vivir a Tanzania y se une a la banda de su tío, la orquesta Makassi, en Dar es Salaam, que es la capital de Tanzania. ¿no? Ya en la década del 80 une fuerzas con Matimila, que es una banda de 18 miembros, que era propiedad de un empresario local que lo llevaba a tocar por todos lados, y luego forma la Super Matimila, que es la banda. De Remy Ongala, el personaje que vamos a escuchar. Con tres violas, bajo, saxofón, tambor, tenor.、Eh... El tipo basa su música en el soukous. El soukous se pronuncia soka y es el ritmo centroafricano por excelencia. Son violas muy, muy al palo y tocan un ritmito muy, muy tradicional del centro de África, que podría ser Kenia, Uganda,、eh, Congo, lo que es、eh, Zaire. Y toda esa zona, pero también llega a Tanzania. Las letras son en Swahili, tienen a menudo notas políticas contra el poder, como todo lo que estuvimos escuchando hasta este momento. Sí, pero también、eh, las letras de r e m i Ongala tienen propiedades curativas, por eso le dicen el doctor. Es un tipo muy popular en el barrio de Cinza, en las afueras de Dar es Alam, a vive con su esposa. Con cinco chicos y un loro, el tipo. Y tiene ese poder curativo de sus letras. Eso es lo que dicen todos por ahí. Vamos a escuchar a Remion Gala de Tanzania con la banda Super Matimila. ¿eh? Una banda que a menudo mezcla el folclore, las ropas típicas. Son de una tribu que andan bastante ligeros i t de ropas con unas faldas hechas de fibra. Con un clásico de la banda que se llama Pamela. Papera, my meeting of Ali, Mali, Papera, Papera, Papera, Papera, Papera, Papera, Papera, Papera, who met to get a poor man of food. What a good thing, well, Papera, my meeting of Ali, Mali, Papera. p a m e a l i p a m e l e Pamela, p a m e a l a m e l m a p a m a p a p a m a Pamela, p a m e a p a m e p a m e a Pamela, p a m e Pamela, p a m e a p a m e p a m a p a m Pamela, p a e Pamela, p a m e a p a m e e l e l e l a p a e Pamela, p a m e a Pamela, p a m a p a m e e Pamela, p a m e a m e a p a m e m e l e l a p e Pamela, Pamela, p a l a a m a Pamela, p a Pamela Pamela Salo, we am see any baller a t u l i p a m e l a Salo, Pamela Hana Manelo Pamela, Pamela, Pamela. We met okay a war marufu. We're taking the z a c i n w e l e Pamela. We m e t in o mali m a l i p a m e l a Pamela. Pamela.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 Acaba de llegarme el título de propiedad de un terreno que me compré en la Luna. Me costó veinte dólares, gastos de envío aparte, y lo pagué con Paypal. El dueño de la Luna me mandó por correo el título de propiedad, que es un pergamino con ribetes dorados. Y dice Hernán Casiari, dueño de un pedacito de la Luna, coordenada tal, longitud tal. El dueño de la Luna se llama d e n n y Hop. Un ventrílocuo fracasado que a finales de los ochenta tuvo una extraña revelación. Estaba borracho, sin trabajo, en su auto, mira para arriba, ve la luna y piensa ahí se pueden construir un montón de casas. Hasta ese momento, absolutamente a ningún ser humano se le había ocurrido patentar la luna para hacerla urbanizable. Y ahí reside la grandeza de d e n n s h o p p Dos días después este ventrílocuo mediocre entró sin golpear a una de las oficinas de registro de San Francisco y le dijo al tipo que estaba en el mostrador Buenos días vengo a reclamar la posesión de la luna qué formulario hay que rellenar los de la oficina de registros que ya tenían muchas ganas de cerrar le dieron a Dennis Hope unas planillas azules Dennis rellenó cada formulario firmó archivaron los originales le dieron una copia y buenas noches de repente Dennis fue el dueño de la luna Unos años después, cuando apareció internet, Dennis Hopp puso a la venta pequeñas parcelas cada una a 20 dólares y ya lleva vendidas más de dos millones y medio de parcelas en la luna. El ex ventríloco tiene una página web donde cualquiera puede comprar una propiedad en el espacio, como hice yo hace un rato. también tiene un montón de detractores y de gente que confunde las cosas a él lo confunden con un estafador y a nosotros los compradores nos confunden con imbéciles mis amigos sin ir más lejos están convencidos de que este señor me engañó que me vendió aire dicen que me e n g a t u s ó y que ahora este tal d e n n y Hope se ríe con mi plata en el bolsillo no es verdad yo acabo de comprar una historia a mí la verdad d e n n y Hope me cae muy bien es la clase de tipo que me gusta fracasado mentiroso Paciente y de repente asombroso y genial. Me encanta que haya sido un ventrílocuo y que ahora sea millonario. Me encanta que la prensa lo confunda con un estafador. Y me encanta que la gente, a pesar de no creer una sola palabra de lo que dice, le compre la luna. El mundo cambió mucho. Ya nadie compra buzones ni compra el billete premiado d e la lotería. Los nuevos compradores de fantasía somos conscientes de que no hay nada, pero nada, más allá de ese papel falso con ribetes dorados. Compramos una historia. Y las historias ya no vienen solamente en el formato de un libro o de un ticket para ir al cine. También vienen dispersas en las charlas y en las conversaciones. También vienen colgadas en las paredes de las casas. Las historias son a veces lo que nosotros queremos que sean. A mí me chupa un huevo la luna. La luna debe estar entre las cosas que menos me importan en la vida, pero por suerte veinte dólares también. Y entre poder decir en una sobremesa tengo un pedacito de la luna y decir tengo veinte dólares prefiero tener la luna danny hop y yo hicimos un negocio imaginario yo le di veinte dólares que es un papel que representa un pedacito de un lingote de oro que hay en la bóveda del tesoro de norteamérica él me dio otro papel que representa un terreno al norte de la luna nadie vio nunca esos lingotes yo a mi luna la miro por la ventana Cada vez que se me antoja, nuestro viaje de esta semana nos lleva ahora a la zona de los Balcanes. La música balcánica es la heredera de los ritmos hoy de lo que era la antigua Yugoslavia de Tito, n o del dictador Tito. La música balcánica suele relacionarse con fanfarrias. Acordeones, gente bailando así desenfrenadamente, ¿no? Así, si te pregunto lo que es la música balcánica, más o menos tu explicación va a ir por ahí. Pero ¿es esa la música que se escucha en los Balcanes realmente? Los países de la antigua Yugoslavia y el resto de la región tienen una rica historia musical que fue evolucionando al compás del propio devenir político, ¿no? De los Balcanes. Y ha dejado para la historia algunos géneros muy curiosos. n o、eh, Bueno, no voy a hacer el repaso de todos los ritmos que hoy están ahí. Las fiestas balcánicas, por supuesto, se han convertido en eventos habituales en la agenda musical de muchas de las capitales europeas y latinoamericanas. Los conciertos de Goran Bregovic, por ejemplo, al que tuve la suerte de ver con g r a c h o y con Lula en Buenos Aires. Eh, que es el artista bosnio más famoso, ¿no? es el que le pone música a las películas de Emir Kusturica, ¿no? como Tiempo de Gitanos, Underground o Gato Negro, Gato Blanco. Es el mayor exponente capaz de la música balcánica, ¿no? y eso suele colgarse en el cartel de sus conciertos. ¿no? Pero bueno, hay toda una historia atrás de la música balcánica que va mucho más allá. En los primeros años de la Federación Socialista, tras la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Yugoslavia se esforzó por crear una identidad común que superara todas las divisiones nacionalistas, porque eran un montón de paisitos súper diferentes, en un proyecto común socialista de Tito, ¿no? en que la música fue una herramienta fundamental para crear ese consciente común, ese inconsciente colectivo común. Más tarde vendría el resurgimiento de los nacionalismos y la posterior desintegración de Yugoslavia en la década de los 90. Muchos de esos grupos musicales se separaron o pasaron a hacer campaña por alguno de esos nacionalismos. ¿no? Con todo lo que hoy se llama música balcánica, es solo una pequeña muestra de lo que se escucha en esos países balcánicos. Eh, tras la Segunda Guerra Mundial, el líder socialista Tito, Josip b r o z Tito, fundó la República Federativa Popular de Yugoslavia. Y este estado, como te conté, pretendía unir una multitud de nacionalidades y etnias que, para que coexistieran pacíficamente cuando muchas de ellas se odiaban y tenían problemas étnicos muy antiguos. ¿no? Y así fue que la música unió todo eso. Ellos venían con la música romaní, la música gitana, que fusionaba ritmos orientales con acordeones, con músicas yugoslavas, con el címbalo ¿no? como instrumento típico. Y bueno, ahí, ahí surgen artistas como Esma Red z e p o v a que escuchamos la semana pasada, la reina de los gitanos, o tantos músicos. Pero está el caso de las f a n f a r r í a s las f a n f a r r í a s de metales, de bronces, de trompetas, trombones, cornos. Eh, tubas son un fenómeno que abarca mucha de la Europa del Este y muchas otras partes del mundo. Son las bandas militares que acompañaban todos los actos patrios y todas las fiestas y las festividades de los países. ¿no? Esas fanfarrias militares se fueron transformando con el tiempo en las fanfarrias del pueblo、eh, de la ex Yugoslavia, de la época balcánica. Nosotros. Vamos a mostrarte una de esas bandas que es la k o c h a n i Orchestra. La k o c h a n i viene de una ciudad que se llama así en la nueva República de Macedonia. Esto queda en la ex Yugoslavia, es un país i t o que queda ahí entre medio de Serbia y Bosnia, ¿no? ahí cerquita, cerca de Grecia está Macedonia, en esa península que es la península balcánica. Es una banda con un montón de bronces, tienen una historia riquísima, un montón de discos, son r e g r o s o s La Cochani es del sur de Macedonia y, bueno, tiene todos esos bronces que te conté y recorre todos los escenarios de esas zonas y del mundo. ¿No? Vamos, siempre me gusta un tema que se llama El Oriente es Rojo, que está basado en una canción china de la época de Mao, que era una canción que hacía como. Propaganda al, al régimen, n o pero ahora vamos a escuchar Mashutu, la Cochani o r q u e s t r a fanfarria de Macedonia. Bueno, las repercusiones del programa.、Eh, Chela me cuenta que por, escuchamos a Hernán Casiari ese genial cuento sobre la luna. Pablo Navarro me mandó que le gustó también el cuento, que estaba buenísimo. Y Chela me cuenta que、eh, un docente sanjuanino fue suspendido por dar el cuento Canelones de Hernán Casiari. Así que, bueno, una barbaridad.、Eh, a veces en algunos lugares recónditos o no tanto, hay mucho facho. Que decide los destinos de la educación y de lo que se puede o no dictar. Y ya vemos cómo en algunos lugares más centrales también se ponen la gorra a la hora de prohibir lo que se impone solo, n o como el lenguaje inclusivo y tantas cosas.、Eh, bueno, nosotros estamos en vivo. Te cuento que ahora el、eh, chaco me dice que no sabe cómo hacer para bajar la radio. Es lo que es re fácil. Bueno. Ya te voy a explicar después por internet. Hay una aplicación, te la bajas en el celular,、eh, las chacras FM, radio comunitaria, tiene el burrito, es imposible pifiarle. Te la bajas y nos escuchás por el celular. Y si estás por internet, en FM las chacras.blogspot.com, está refácil también. Nos encontrás en el e t e r también ahí, en las redes. Si querés los programas atrasados, te metes en archive.org. O R G Y ahí están todos los programas de La Mestiza guardados, o muchísimos de ellos. Y los sábados, acordate que salimos por 107.9 FM Sierras Come Chingones. Nosotros estamos en vivo, ¿sí? estamos en vivo transmitiendo todo esto que te estoy contando. Y nos vamos a ir al encuentro de una música que uso de cortina muchísimas veces. Vas a reconocer porque el tema. Surge muchísimas veces como cortina, es s l a t e r es Anushka Shankar. En bengalí tiene un nombre mucho más complicado, pero es Anushka, que es la hija de Rabbi Shankar. Rabbi Shankar, para los más jóvenes, los que no conocen, es un, fue un músico el más g r o s e o de Asia, un tocador de citar, un intérprete de citar o de cítara. Que fue el más grande tocador de ragas, que son las músicas sagradas de la India.、Eh, Ravi Shankar es el papá de ella y de una cantante norteamericana muy conocida, que es Nora Jones. Nora Jones es una cantante que bueno, canta temas de jazz, soul, y es la hija también de, y media hermana de Anushka. n o、eh, Son hijos de Ravi Shankar y s o n k a n i a Rayan, es una. una Ejemplada e bancaria, que viven en Estados Unidos. Ella nació en Londres, Anushka, y bueno, su infancia se dividió entre Occidente, Europa, porque también el padre estaba radicado en Occidente, porque daba giras continuamente, era un tipo súper requerido, un, una eminencia musical, y también con Nueva Delhi, n o con la ciudad capital de la India. Como adolescente、eh, vivió en varios lugares del mundo, Y cursó en la San Diego Academy, una academia de música grossa, se graduó con honores y, bueno, se dedicó completamente a la música en lugar de seguir una carrera que había hecho, creo que era de arquitectura o algo así. Así se encuentra con un director británico, Joe Wright, y, bueno, juntos、eh, forman pareja y la acompañan en, en su gira mundial ¿no? y en su desarrollo musical. Anushka fue entrenada en el Citar por su papá desde muy chiquita y a los 13 años dio su primer concierto. ¿no? Eh, firmó su primer contrato de grabación a los 16, era muy chiquita y se hizo muy conocida en el concierto para George, el concierto para George Harrison en el Royal a l b e r t Hall de Londres, en el homenaje a George Harrison en el año 2002. Una. Enorme música, u n enorme intérprete de citar y cantante, todo. Es bellísima como, como música. Nos vamos a ir al encuentro entonces de Anushka Shankar con el tema que usamos muchas veces de cortina, que se llama Slighter. <risa> Bueno, después de haber recorrido parte del mundo, nos vamos a meter con algo mucho más occidental. Cuando éramos chiquitos, yo soy del 63, o sea, un dinosaurio. Cuando éramos chiquitos, había una banda en ese momento que sacaba discos y que le volaba la peluca al planeta. Se llamaban los Beatles. Siempre hay como un debate entre los amigos, los conocidos: si sos de los r o l l i n g si sos de los Beatles, si te gustan otras bandas, Led Zeppelin, The Purple. Si te gusta el metal, nosotros éramos de los Beatles, pero sin lugar a dudas. Después de adolescente, más de p o l i s Pero cuando era pendejito, era de los Beatles, pero sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque en el conventillo donde vivía mi viejo, militante político, ahí un personaje, en 11, 57 y 58 en La Plata, un conventillo antiguo que había sido de un pintor Cleto Ciocini. h Con un parral de uva chinche que medía como 50 metros para adentro y todos unos departamentitos destruidos. Ahí estaba mi viejo. Y cuando llegabas, estaban los discos de pasta: los LP, de Ave Road,、eh, Sargento Peppers, Revolver, el álbum blanco. Discos que cuando salían. Le quemaban la cabeza a todo el mundo porque era algo nuevo, era, con, era continua la innovación. Quizá por George Martin y su búsqueda, quizá por George Harrison y su búsqueda también en lo hindú, con Ravi Shankar y con tantas cosas, o por el espíritu de Lennon y de McCarney. t Hoy partieron dos de ellos, John y George, y quedan Ringo y Paul, pero Paul. Que era medio el genio creador de esa banda, cosa que me costaba mucho aceptar porque me gustaban mucho Harrison y, y Lennon.、Eh, viendo videos antiguos que ahora aparecen y circulan todo el tiempo por internet, de cuando estaban componiendo, de cómo componían, y lo ves al tipo en acción y te das cuenta que él era el músico. ¿no? Paul McCartney era el genio creador que estaba atrás de todo eso. El otro por ahí tenía su mensaje y, y, y su potencia. Y George Harrison, su misticismo y su corazón enorme. Pero McCartney era el creador de la música, de los arreglos y de tantas cosas en lo que los Beatles fueron totalmente novedosos. n o Cumplió 80 años y se dio el lujo de tocar para 140.000 personas en el Glastonbury 2022, el reino de Paul McCartney. El legendario Festival Inglés ofreció música para todos los gustos y edades, pero nadie duda de que fue el protagonista. El Beatle dio un concierto apoteósico y tocó con Dave Grohl, con, bueno, Batero de Nirvana, que cuando murió Kurt Cobain formó los Foo Fighters, cantante, violero, compositor, un tipo que estaba medio alejado de la música en este tiempo, y Paul lo llevó a grabar, con Eric Clapton, con un montón de gente, ¿no? Se vio desde el Vamos, en las caras felices de los 140.000 tipos que estaban ahí, y el comentario obligado de la mayoría de los músicos que se subieron a los 10 escenarios principales.、Eh, bueno, todo el mundo diciendo q u é bueno poder disfrutar de Paul McCartney en vivo,、eh, una cosa increíble. No le gusta dejar cuentas pendientes al tipo, así que con su banda. Fue cabeza de serie del segundo día de Glastonbury. Dieron un show que va a ser recordado por mucho tiempo. Tiene 80 años y cantó y tocó como nunca. Y nosotros te vamos a poner un tema de ese festival. Porque te, la radio hoy tiene eso, ¿viste? Tiene la cosa de que por internet, por acceder, está para bajar la música de los videos. Es todo muy sencillo hoy. Entonces. Band of the Run con Dave Grohl de Foo Fighters en Glastonbury 2022. Lo escuchás a Paul McCartney acá, en La Mestiza, en Las Chacras. Luego de darnos ese gustito personal, nos vamos al encuentro de la poesía, porque en nuestro programa y en esta radio la poesía tiene un lugar muy, muy importante. Tenemos un amigo, el Chaco Luque, que siempre nos manda poemas, en este caso de un poeta muy g r o s o que es、eh, Luis Amaya Rocha. De ese libro que sacó, tiene varios libros de poesía, Sucesos de Brujería, hay un libro muy, muy importante de él. De ahí el Chaco sacó、eh, Necesitamos Sangradores, que era un poema que recitaban la Alegre Caravana, que era una banda de Villeliza, allá de la zona del Gran La Plata, del norte del Gran La Plata, que estuvieron por acá hace unos cuantos años, la Alegre Caravana. De tambores y de poesía y de espectáculo y de performance en vivo, el Chaco Luque haciendo Necesitamos Sangradores. Necesitamos Sangradores, paisanos de corazón calientes, yeguas recién sacrificadas. Bailarines de trofeos y una legión de apartados. Somos el acero de los que ruegan, bebiendo brebajes prohibidos antes que el sol aclare la mirada de las niñas cantoras. Con nuestras venas forcejean los misterios del sur, viajan la llave del delirio. Somos el acero de los que ruegan, El puñal que conoció la sangre. Los ojos fatales del viento. Quinientos años que miran el ritual. El desencuentro con la clase gobernante que cruza los desiertos. Vienen desde el este como la caballada para cerrar el círculo. Necesitamos sangradores. Paisanos de corazón calientes. Yeguas recién sacrificadas, bailarines de trofeos y una legión de apartados. Este, de este viaje musical con la poesía y todo esto, nos vamos a ir al encuentro de una banda peruana que se llama Nova Lima. Nova Lima tiene una historia en los festivales de música afroperuana y electrónica también, porque fusionan. Los ritmos latinoamericanos con géneros más contemporáneos. n o Es una banda que fue nominada a varios premios muy importantes. Son, se o n s formó en el 2001. Son cuatro amigos de la infancia con mucha música basada en la percusión y canto afroperuano, mucho cajón peruano y todo eso. o ¿no? n Muchas de sus temáticas datan de la época de la esclavitud. Y bueno, mezclada con influencias del dub, del reggae, del reggae más, más pesado, ¿no? Electronic Beats, Funk, Soul, Afrobeat, todo fusionan en Nova Lima. Sí, tienen seis álbumes de estudio, cinco álbumes de remix, y bueno, han hecho giras por todo el mundo, han tocado en los festivales más grandes de la música étnica y de música en el mundo, ¿no? En grandes ciudades, pero también、eh, recorren el Perú. Y tocan en lugares muy chiquitos, en la costa peruana, y tienen como un compromiso social muy importante. Los fundadores de Nova Lima son Ramón Pérez Prieto, l i m e n i o Rafael Morales, es、eh, un peruano que viene de Inglaterra, Carlos、eh, Lee Carrillo, de Hong Kong, tienen, son muy cosmopolitas, y Grimaldo del Solar, de Barcelona, son todos hijos de emigrantes. Que se hacen amigos mientras estaban en la escuela secundaria en Lima y, bueno, compartían esa fascinación por las muchas、eh, músicas típicas ¿no? del Perú y también con los ritmos del mundo. ¿no? La producción del primer álbum de Nova Lima y Afro se realizaron cuando los miembros principales vivían en diferentes partes del mundo, así que era un despelote juntarse y desde sus hogares en diferentes países. Comenzaron a enviarse ideas de canciones por correo electrónico, ¿no? Incluso cuando la transferencia de archivos pesados de las canciones no es fácil por internet, y esos archivos tenían que hacerse por mensajería, en CD grabados y todo eso. Para el segundo álbum, invitan a más músicos afroperuanos, se unen a esas sesiones de grabación, lo tiraron en 2006, tuvieron mucho éxito. Y eso puso a Nova Lima en el mapa musical internacional. ¿no? Eh, bueno, en las listas de radio de Estados Unidos, de música latina y todo eso, tuvieron muy buenos números. Estuvieron muchas semanas ahí arriba. Son muy, muy conocidos en ese ambiente, ¿no? en, en Latinoamérica y en, en, sobre todo en Estados Unidos, en la parte latina. Después sacaron el c o b a c o b a que fue el tercer disco de Nova Lima. Eh, en el 2008 fue más que nada para el mercado peruano y en el 2009 para el mundo. ¿no? Lo sacó Cumbiancha y fue nominado al Grammy como mejor álbum alternativo. Le fue muy bien. En el 2010 aparecen en una película, en una película de acción que se llama Machete y tienen la canción Machete de ese disco de Afro. ¿no? Son muy, muy grosos. Vamos a escuchar dos temas de, ella, de ellos, de Nova Lima. Primero,、eh, Conche Perla. Y segundo, Coba Guarango,、ah, así como al norte, Coba Lima, jova, jova, jova, jova. Eso, eso, eso, eso, eso. Coba, Coba, Coba. a Boom! ピリコロンビア、y í, LA m e、okay? ¿No、r ño,、no、a v e n a c a m a r a d a l n o m e r o n HAPPYNUGIRAYABADABADUSCO,WIDUPI,CHUPO,COMONIMIAUMIAU,Y CHARMANDERLOCON。TOS QUæ m o r r i a v o ABER a c a O QUæ?Una CA, CAMARADA, NO HY FALLA,UNA RIMONDE CAYO, UN a p r e t n d e t a m a g o c h i h a m e d a ñ o m o r r i t a h a m e d a ñ o CAMARADANO, y FALLA, 5 3 l o Después de haber escuchado esta tremenda banda peruana, abro el página y me encuentro una competencia no apta para empalagosos. Primer mundial del alfajor. Según estimaciones de l a s organizadores del evento, en Argentina se consumen 70 alfajores por segundo. Y esto me da pie para un chivo. Dijimos que vamos a venir a hacer la propaganda oficial de las jarillas acá a la radio. Hay que venir a grabar todo el speech. Pero bueno, en la jarilla hace como ya 20 días que nos hicimos cargo del boliche y hay unos alfajores tremendos. Y quería comentarte de tres al menos, ¿no? Porque hay muchísimas cosas ricas. Hay unos alfajores sucres que son riquísimos, de un rogel bañadito así tremendo, que son de acá. Hay otros que son Manuquian, que son de Mistol, que también son riquísimos. Y ahora incorporamos a Che Bombona, del Humano de Merlo, de Vicky, que son unas delicias de chocolate increíbles. En un país que disfruta mucho de lo dulce, el alfajor es considerada la golosina más famosa y popular de este país. Y así que en el mes de agosto se va a realizar por primera vez en la Argentina un campeonato mundial para el elegir al mejor ejemplar. Tendrían que venir a las jarillas a probar estos tres antes de opinar y hablar. Con esta cortina, que es el Cora Jazz Trío, del trío que tienen Jelly Moussa Diaguara, que es el que toca la Cora, esa especie de, de citar africano hecho con una calabaza gigante y un montón de cuerdas, que es hermanastro del famoso músico m o r i c a n t é Se juntó con el pianista Abdulaye d i a b a t é que es senegalés, y a un percusión que es Moussa Sissoko, también de Senegal, como Moussa Diagwara. Son tres yelis. Los yelis son lo mismo que un griot. Un griot es、eh, un músico que tiene una tradición musical de generaciones anteriores que le han enseñado tanto la música como las tradiciones orales de África y van en ceremonias contando historias. Contando un poco, siendo como la memoria de esos pueblos sin historia escrita, y contando historias picarescas muchas veces, o leyendas, o historias familiares que los pueblos no tienen que olvidar. Y esos músicos que vienen a tocar a las ceremonias de bautismos, casamientos o funerales, esos son los que vienen a recordar esas historias que son tan importantes para el pueblo y su acervo cultural. Estos tres pibes que son muy jóvenes, que vienen de las orillas de la costa occidental de África, n o、eh, tienen un viaje de ida y vuelta con el jazz como influencia. Ustedes saben que muchísimas de las músicas, el tango, el candombe, son todos originarios de África. El blues, que es el s o n i n k é de Malí. Hay montones de músicas que tienen su raíz en、eh, el blues, el jazz, que tienen su origen en los esclavos africanos que emigraron a América y llevaron esos ritmos para ahí. Estos tipos son nietos e hijos de grandes músicos que tocan jazz y lo tocan con esa impronta africana increíble que tienen, con la cora esa que suena y ese arpa. Y son, son muy grosos de verdad como instrumentistas, pero también como difusores de un acervo cultural muy importante de tres países de la costa africana. Nos vamos a meter entonces con el Cora Jazz t r i o haciendo Nina. Y de este viaje que nos llevó por un montón de lugares del planeta, nos va a traer acá cerquita, porque el 9 de julio, en el teatro Amigos de Merlo, toca el galponcito. La banda de Tito y Miki, g o r o c i t o super batero y amigo. El nono mete caños también ahí. El galponcito va a estar en vivo el 9 de julio. Prometieron traer entradas a la radio para regalarle a nuestro público, a los seguidores y a la gente que quiere ir a escuchar el Alponcito en vivo el 9 de julio a la noche ahí al Teatro Amigos de Merlo. Me mandaron tres temas, la verdad que están los tres buenísimos, pero bueno, el programa se me escurre de los dedos como agua que filtra del oasis. Así que elegimos uno. Con ustedes, el Alponcito. Nos vamos al encuentro, después de escuchar al galponcito, nos vamos al encuentro de una banda nueva de Brasil, un sonido nuevo. ¿sí? Es un trío paulista de San Pablo que mezclan punk, jazz, samba, afrobeat y candomblé.、Eh, se llaman Metá Metá. Metá Metá en Yoruba, en el idioma Yoruba, significa tres en uno. ¿sí? Y tienen un repertorio con muchas canciones. De compositores latinoamericanos contemporáneos. El trío trabaja con mucha diversidad de géneros musicales brasileños y tiene arreglos、eh, muy, muy así como despojados, ¿no? Que resaltan los elementos melódicos y los signos de la música de influencia africana en el mundo, ¿no? Exploran, según lo que tiene la reseña, el x p o r a n el silencio y el contrapunto, huyendo de las ideas convencionales,、eh, tanto de las características estéticas que sean en el modo alternativo de compartir su arte. En el show, los tipos suben Marcelo Cabral en el bajo, Samba Casale en percusión y Sergio m a y a d o en batería. Eh, la banda Meta Meta、eh, tiene el lado más pulsante, dice e l sonido actual brasileño. Tiene un montón de temas que me gustaron mucho. Iba a pasar dos, pero bueno, el programa se fue, se voló, se esfumó. Así que vamos a pasar un solo tema de Meta Meta, pero sirve para que los vayas conociendo.、Eh, un toque certero i se llama, el toque cierto. Toque certero, i con ustedes, la banda Meta Meta Paulista. Bye. Yo vine acá, yo no hablaba castellano, y a, al principio de verdad me parecía ridículo el rock en castellano, y después, como fui, fui entendiendo castellano y todo eso, mira, la mayoría para mí es copiado de, de otras cosas, eso a mí no me gusta, pero hay, hay Manal, por ejemplo, a mí Manal me gusta, aunque hacen un blues, un blues bastante crudo. Pero tiene letras bien de Buenos Aires y es bien de acá. どう もうね。<Good> <Good morning. S 1> Después de escuchar a Manal y el pronóstico que hacía sobre la música, Luca Prodan, nos vamos con las noticias que no te conté. Hago un repaso así rápido por un par de medios.、Eh, si bien todos sabemos, o la gente consciente sabe, que la resistencia verdadera hoy en el mundo es guardar las semillas, las semillas esenciales para la biodiversidad en el planeta Tierra, para no dejar. Que Monsanto y tantas corporaciones arrasen con esa diversidad. En el mundo hay toda una movida, en Europa sobre todo, con una nueva arca de Noé, es una fortaleza de cemento gigantesca que mantiene en resguardo las semillas esenciales para la vida en la tierra. Y se pregunta un medio ahí: ¿la humanidad se prepara para otro diluvio universal? Porque Svalbard es un archipiélago situado en el Océano g l a c i a n Ártico, al norte de Europa. Que forma parte del reino de Noruega. En él, la nueva arca de Noé cumple su propósito a la espera de una tragedia, mantener en resguardo las semillas esenciales para la vida en la tierra. Esto sacado de un reporte de la National Geographic, esta fortaleza es uno de los centros de seguridad de la biodiversidad agrícola global que alberca el banco de semillas más grande de todo el planeta. Sí, están guardadas en esa sede del Banco Mundial de Semillas. Con toda la diversidad del planeta. Después, en página hoy salió que una treintena de activistas permaneció acostada frente al Guernica de Picasso. Sus cuerpos parecían muertos en el Museo Reina Sofía de Madrid. ¿Rebelión o extinción? Y Juventud por el Clima. Se manifestaron de esa forma en repudio a la cumbre de la OTAN que empieza hoy en la capital española. Con pancartas en las que se podía leer la guerra es la muerte del arte y aquí se reunirán los señores de la guerra, repudiaron que espacios de cultura acojan una cumbre por la guerra.、Eh, la reina Sofía del Museo del Prado se van a juntar más de 40, 40 delegaciones de la Alianza Militar del Atlántico Norte. Una mierdita. Brasil, Bolsonaro le ofrece、eh, asilo político a Janine a n i e z La que dio el golpe contra Evo, que está acusada y en cárcel, le dieron 10 años de cárcel por delito de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Bueno, Bolsonaro, como siempre, a contrapelo del mundo, le ofrece asilo político. En Dominicana, avanzan con un muro en la frontera con Haití para no permitir que pasen los haitianos muertos de hambre, que están desesperados. Y el Estado delegó su supervisión en el Ministerio de Defensa y le otorgó el trabajo a un consorcio privado, de la COFAG. La República Dominicana, haciendo un muro anti-inmigrante totalmente discriminatorio. El aumento del precio de los fertilizantes confirma la dependencia del modelo agroquímico. El incremento abrupto del costo de los insumos sintéticos puso de relieve el riesgo de un modelo agropecuario que produce commodities. Atado a un paquete tecnológico con precios internacionales, Argentina importa el 60% de los fertilizantes químicos que utiliza para un modelo que degrada los suelos y expulsa productores del campo. Eso por un lado, o sea, el, la política oficial y todo eso. Pero Argentina es el segundo país del mundo con más productores agroecológicos, con más tierras agroecológicas. O sea, en nuestro territorio conviven las dos realidades. Esta bestial de Monsanto, los fertilizante, s y el modelo, y también la de los productores agropecuarios y agroecológicos que buscan un modelo totalmente diferente. Hay una denuncia sobre un nuevo derrame en veladero por los altos valores de metales en el agua de h a c h a l Análisis reciente del agua del río h a c h a l h e c h o por la Universidad Nacional de Cuyo, arrojaron niveles de mercurio, aluminio y manganeso muy por encima de los indicados por la OMS. Y el Código Alimentario Argentino para consumo humano. Así que la Asamblea h a c h a n no se toca, denuncia que la concentración es mayor a la registrada en el derrame de 2015, el más grande de la historia minera argentina. O sea, estamos en el horno. No hay una verdadera política nacional de, de riesgo climático y de, de impacto, ¿no? Y en Entre Ríos, que habilitan la caza de animales autóctonos, hay una petición para firmar en ecoportal.com. Es una decisión a contramano de lo que ocurre en el resto del mundo. La Dirección de Recursos Naturales de Entre Ríos habilitó la temporada que permite la caza de cinco especies de aves autóctonas. Otra mierdita. Nos vamos de la mestiza. Son las 21:54 y faltan dos temas, o sea que nos vamos a ir tarde、eh, con. Ale en los controles, estamos en vivo, somos la 104.9, somos FM Las Chacras, la radio comunitaria de las Chacras tras la Sierra. Acuérdate que el programa sale el sábado de 20 a 22 en 107.9, en Sierras, Come, Chingones. Con ustedes, Orillas, la banda de y o t u e l de Russo, de Guerrero, la banda cubana que emigró y que toca en Francia. Con ustedes, dos temas de Orillas para irnos. Camina y cosita buena. Nos escuchamos en el aire de las chacras. ピンと一緒にときに、俺たちのを知っているのは、私たいるのは、私たちの夢ているの私の夢を知っているは、私たちの夢っているのは、の夢を知っていのは、私を知っているのたちの夢を知っているのは、私たちの夢を知ってるのを知っているのは、たは、私たちの夢を知っているのは、私たちの夢を知るたちの夢をは、私たちは、私たちの夢をのは、私たちののは、私たちの夢たの夢を知ったの夢を知っているたの夢い いい